La furgoneta azul en BFM, la primera radio Indie Online que puedes escuchar desde el 92.9 de la frecuencia modulada si te encuentras en Vizcaya o desde www.bfmradio.com desde cualquier lugar del mundo Como cada semana este que os habla luche al volante de la furgoneta Hemos luchado por vivir பசென்பு Vamos a triunfar, claro que sí, lo vamos a hacer en esta hora de radio que arrancamos ahora mismo aquí en BFM, en La Furgoneta Azul, esta prolongación radiofónica de nuestro blog de www.lafurgonetazul.com que en este soleado y caluroso martes 26 de junio pues arrancamos, eso es, eh, a nada a las 6:02 minutos y pico de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio, a este espacio está como me gusta decirle a la gente cuando me pregunta, "Oye, ¿qué de qué va ese programa que haces ahí en BFM?" Bueno, pues es esta especie de programa de radio fórmula pero especializado en internet, porque también hablamos de internet, hablamos de la red de redes, hablamos de música, pinchamos música, bueno, que seguro que casi todas y todos los que estáis al otro lado lo conocéis, pero por si acaso hay alguien que se incorpora a nuevo, pues que bienvenido y que presto y dispuesto a, a subirse a la furgoneta azul durante esta hora aquí en BFM y una hora que arranca, como siempre, como cada semana, como cada martes, pues empezando en nuestra primera sección del programa, la dedicamos al universo de la triple W, la sección que llamamos GPS GPS rutas musicales en la triple W GPS Bueno, pues eh, vamos allá, vamos a ver qué es lo que el GPS instalado en nuestra furgoneta azul detectó allá por el martes pasado, pues a eso de las 6 cuando finalizamos nuestro programa de la semana pasada, pues lo enchufamos, conectamos, empezó a registrar todos los caminos eh o todas las los nodos, ¿no? por decirlo de alguna manera, que nos llevan a conocer pues acti eh, actividades, a conocer gadgets, a conocer novedades en torno al mundo, como decimos, de internet y todas eh sus muchas temáticas asociadas y por supuesto también siempre haciendo especial hincapié en cuanto a estas novedades de internet tienen que ver con el mundo de la música y en este caso pues traemos traemos un uh, un nuevo espacio, presentamos una nueva aplicación que que aúna, ¿no? que aúna estas dos patas, estas dos patas de esta mesa, estas dos patas uh, de este banco que es la furgoneta azul y que y que une que unen ambas temáticas, música e internet. Pues bien, para ejemplificar este binomio, vamos a hablar de una aplicación de una página web eh que se ha presentado hoy mismo precisamente martes 26, se llama Bandplify y bueno, pues es una iniciativa mmm, nos resulta conocida más o menos alguna que otra historia parecida, ya hemos comentado aquí en la Fórmula Azul, pero bueno, todo lo que surja por lo menos del estilo de Bandplify y otras, pues lo iremos comentando aquí, pues precisamente por eso, ¿no? Porque de alguna manera eh lo que vino a ofrecernos Bandplify es aprovechar el enorme potencial que nos ofrecen las redes sociales, el enorme potencial que nos ofrece eh la gran inter conectividad que nos eh, posibilita la red, pues en eh, a favor o, o cara a potenciar o cara a a ponen en contacto a a músicos, a bandas eh para que puedan, bueno, pues seguir desarrollando y expresando su arte. Bueno, qué men rollo. Amplify, ¿qué es Amplify? Bueno, sus creadores lo catalogan como una especie de punto de encuentro para músicos y bandas. Eh no hay criba en cuanto a estilo, no hay criba en cuanto a procedencia y como decimos, está creado para potenciar su alcance y para que estas bandas pues saquen el máximo partido a su música. En definitiva, eh parten con un objetivo muy claro, que es enterrar el viejo prejuicio de que las bandas compiten entre sí y que y y al final esto lo pretenden conseguir a través de una plataforma en la que los grupos puedan colaborar y ayudarse mutuamente creando mayores oportunidades y beneficios para todos. Venga, ya sabemos más o menos, espero que os haya quedado claro qué es Bandplify, qué cómo funciona. Bueno, eh hay que agregarse, hay que registrarse en Bandplify, lo puedes hacer a través de tus perfiles eh de Facebook o Twitter y bueno, ellos los sus creadores pues lo lo califican como un proceso rápido, sencillo y bueno, pues eh una vez eh, te has dado de alta a través de Facebook o Twitter, pasas al backstage, que qué es el backstage en este caso? Bueno, pues es el lugar en el que encontrarán a otras bandas como como bueno, pues como la las que se han registrado, ¿no? Como ellas pondrán merch photo, procedencia, estilo, link a una de sus canciones, nivel de popularidad, etcétera. a partir de ahí podrán seleccionar las bandas que más les interesen e enviarles solicitudes de colaboración de, los, de de dos tipos fundamentalmente, una de intercambio de promoción algo muy sencillo, es decir, una banda recomienda a otra en sus perfiles sociales, bien sea Facebook, Twitter y viceversa. Todos saldrán ganando, es decir, eh yo eh, promociono tu banda, eh tu banda llega a mis X seguidores y viceversa, ¿no? Bueno, algo muy sencillo de entender. Y la segunda gran eh, eh bueno, pues la segunda la segunda gran funcionalidad que ofrece, que ofrece Bandplify o al el backstage de Bandplify son los conci los conciertos conjuntos, un clásico. Necesito un telón necesito una banda con la que sacar un bolo de una forma mucho más barata en Xala. Bueno, pues desde aquí, desde el Backstage de Bandplify, ese eh, muy sencillo. El Backstage es lo que provoca, lo que provoca es que se ponen en contacto leones, bandas para compartir cartel, posibilidad de plantear intercambio de ciudades, bueno, en definitiva, lo que necesiten. Eh, hay más servicios, pues crear oportunidades reales y atractivas para los grupos, pues es uno de los pilares básicos de la filosofía con la que nace esta página web, esta Bandplify. .com, por cierto, que no os he dicho la URL y si no me equivoco, lo compruebo efectivamente, banplify.com, www.banplify.com. Eh, ahora mismo, por ejemplo, existen dos iniciativas, mmm, son dos promociones, uno un concurso que han realizado la gente de Banplify en en acuerdo con la marca de ropa El Ganso, a través del cual el ganador pues viajará a Londres para dar un concierto. Y luego ahí también hay un sorteo de una guitarra acústica Fender entre todas las bandas que se vayan inscribiendo a Blam a Banplify. Bueno, eh el coste del servicio. Hay una modalidad freemium, una modalidad gratuita para las bandas registradas y hay una que llaman Pase VIP. La diferencia entre el modelo gratuito y el de pago radica en que los usuarios de pago de estos pases VIP pues podrán disfrutar de mayores funcionalidades y acceder a ofertas y oportunidades exclusivas. Eso sí, pagando al mes 4,99 €. Y poco más, como os hemos dicho, la apuesta de Largo se ha desarrollado hoy eh hasta la fecha eh cuentan ya con 450 bandas inscritas la intención eh que que persiguen los creadores de Amplify es crecer poco a poco Eh y bueno, pues eh por último señalar quiénes son los creadores, ¿no? Se encuentran eh, Álvaro y Alberto, dos músicos apasionados por el mundo del emprendimiento y y bueno, pues ya habían ya habían tenido experiencia en en diversas startups, ¿no? Como por ejemplo, Hercio de la que también hablamos aquí en la Fórmula Azul hace ya bastante tiempo y Customs. Y bueno, pues eh pues bueno, pues eh, con la trayectoria de Álvaro y Alberto en lo que es el, la industria de la música, en el mundo de la música permitió detectar esta oportunidad y a estar en definitiva por este proyecto llamado M Amplify que tiene su página web, que tiene su blog, que tiene sus perfiles evidentemente en redes sociales como Facebook y Twitter y que os invitamos, claro que sí, a conocer desde aquí, desde la Fortuna de Azul. Recordad más información www.amplify.com. Su lema de esta página web, amplifica, bueno, de esta página web, de esta startup, de este proyecto, como queráis. amplifica tu banda. Bueno, pues como decíamos antes, eh, por mi parte, encantados, encantados en inaugurar la Fuente Azul en estrenar esta Fuente Azul de este martes 26 de junio, así hablando de iniciativas como este Amplify, todo lo que sea eh ayudar a bandas a darse a conocer, a promocionarse y encima se hace a través de las redes eh de la red en definitiva. Pues bienvenido sea. Bueno, pues eh ha llegado el momento ya de que me calle, que ya ya sé que hay muchos eh por ahí por la red que decís que el Luche es un pesado y que le da mucho a la singueso y que al final la Fronta Azul también por lo que mola es por la música que pinchamos. Bueno, venga, pues tenéis razón. Que hablábamos van Amplify, hablábamos de amplificar tu banda y nos apetecía, bueno, pues una de estas bandas que poco a poco van arrancando porque poco a poco se van haciendo un huequito en el panorama, en este caso dentro del panorama independiente nacional y que nos apetece promocionaros eh o presente. para los que no conocéis a la banda Grusenka, una de las bandas que pertenecen a la escudería El genio equivocado, que acaban de estrenar un nuevo trabajo que se llama Técnicas supersivas y de los cuales pues podemos disfrutar este tema que se titula Ese gran lunar en la espalda, en ese gran lunar de tu espalda, perdón, octavo corte de dicho LP y nada, que nos apetece amplificar porque son realmente apetecibles estos Grusenka தோட டார்வே சீச்சினலே போர்தா தியா அசையேயா ahí estaban Grusenka. Esto este tema es el Gran Lunar de tu espalda de ese disco Técnicas Supersivas que recomendamos encarecidamente desde La Furgoneta Azul también desde nuestro blog www.lafurgonetaazul.com. Ya les dedicamos eh y de hecho lo digo con conocimiento de causa, que escribí yo un post dedicado al sello El Genio Equivocado y también eh, haciendo hincapié, ¿no?, en una de las bandas que más me habían atraído, que eran estos Grusenka eh antes incluso de que sacaran este este disco este disco largo tenía un EP realmente bueno, realmente apetecible y nada, que esperemos que os haya gustado. Amplificamos, el eh, tratamos de amplificar la difusión de esta banda de Brusenca como pretende hacer también esa aplicación que hemos presentado antes, esa página web ese bandplify.com. Eh, bueno, seguimos, seguimos en el GPS, en esta primera sección del programa dedicada, vamos a decir, a las nuevas, no sé si ya lo del término nuevas empieza a estar un poco de mode, pero bueno, en definitiva, a las tecnologías, a las TIC. como también eh, se conocen. Y nos vamos a hablar de uno de los gigantes, precisamente de esto de este mundillo, de este mundo de las TIC, como es Microsoft. Eh parece que Microsoft eh no sé, eh, igual es una sensación mía, ¿no? Pero parece que entre la gente más geek eh ha quedado un poco también, vuelvo a ampliar la misma presión casi de modé, ¿no? Parece como que ya Microsoft pues ya nadie usa el navegador casi casi o muy poquita gente o por lo menos la gente más eh entendida, vamos a decir, pues ya casi nadie usa Internet Explorer. eh la gente ya se instala sus sistemas operativos Linux o bien Mac eh va ganándole cada vez más tostada al imperio de Bill Gates Pero bueno, pero ahí siguen, eh, evidentemente siguen y tienen que seguir dando la caca y esta semana pues han estado de plenísima actualidad y es que nada más y nada menos que Microsoft, por ejemplo, ha irrumpido en el mercado de las tabletas. Lo he hecho el pasado, creo que fue el pasado lunes, el lunes de la semana pasada, pues presentó Surface, que será el nombre de la nueva tableta de Microsoft, una tableta cuyas características esenciales paso a comentaros. Pesa 676 g, tiene 9,3 mm de grosor. La carcasa es de magnesio, dispone de cámara en su parte delantera y trasera y, a diferencia del resto, lleva un teclado táctil incorporado. Esto sí que es curioso. Eh, bueno, es entra directamente a competir y es algo muy evidente con el iPad de Apple, ese digamos que es el objetivo de de esta Surface. Eh podéis conocer todo a podéis conocer más al respecto de esta nueva tableta en la página web Adoc que se ha creado www.surface.com y y bueno, pues eh pretenden comercializar dos tipos de tableta, una con el sistema operativo Windows RT, la primera versión de Windows 8 y otro de un tamaño mínimamente superior, pesará 303 g y con un grosor de 13,5 mm y funcionará con el nuevo sistema operativo, el Windows 8. Los dos eran eh, compatibles con procesadores Intel iRM y, y bueno, pues sobre todo como os hemos dicho, quizá la mayor novedad es ese teclado, ¿no? llamado Touch Cover, eh se oculta dentro de la cubierta de la tableta y de acuerdo con la página web oficial, pues además de la escritura tradicional, las teclas clásicas, pues también se puede escribir a mano. Mm, versiones, una de 32 y otra de 68 GB de capacidad, aunque Bueno, todo se irá viendo. Se empezará a comercializar en otoño y no se han dado cifras concretas eh en cuanto a precio ni demás. Eh, pero el modelo más simple de iPad, por ejemplo, cuesta unos 500 dólares, unos 397 €. La versión que funciona con Windows eh bueno, pues estará disponible pues bueno, a finales de este año, y costará alrededor de los 1000 Bueno, eh irrumpe, como decimos, Windows en el mercado de las eh, tablets con este con este a Surface, y es una de las grandes novedades que se presentó la semana pasada, pero no la única. Eh, como decíamos, el lunes se presentó en Los Ángeles Surface, pero el miércoles en San Francisco, cambiando de ciudad, eh, se presentaron programas y el nuevo sistema operativo para móviles, lo que es el Windows Phone 8. Llegará, al igual que a Surface, a los móviles que se compren a partir de otoño. Y, eso sí, me parece un detalle importante, no habrá actualizaciones para los aparatos con Windows Phone 7. Bueno, algo curioso. Bueno, en eh... Un montón de novedades, eh, incorpora este sistema operativo que viene a competir lógicamente con True Apple y también contra Android y vamos a ver algunas características de entrada. Renuncia a los procesadores de un solo núcleo, algo que tradicionalmente había estado haciendo en Microsoft y se abre a los de W y más concretamente a los de Qualcomm, si estuviesen aquí Haet o Canse y pues explicarían mejor. Pero bueno, eh eh por ahí va. A partir de ahí Windows Phone 8 lavará la cara de su interfaz característica de mosaicos y se podrá ampliar o reducir. También facilitará pantallas en triple resolución. Eh, más, eh los chips se podrá pagar a través del móvil. Esta es una gran novedad, es decir, se incorporará un chip NFC en eh, los que se podrán entregar integrar los pagos por móvil. Más, añadirá mapas de Nokia. El navegador será Explorer 10, se podrán hacer videoconferencias y dar órdenes por voz. Como veis, pues bastante completito como viene este este nuevo sistema operativo para móviles creados por Windows. Eh, bueno, pues que se pretende salir al mercado a partir del próximo otoño y y bueno, pues ahí ya sabéis también que tiene ese acuerdo con Nokia para todo este tipo de desarrollos, con lo cual, bueno, pues es una apuesta bastante fuerte en definitiva de ambas de ambas empresas. Bueno, como imaginaréis, pues podéis acceder a muchísima más información tanto re al respecto de Surface como al respecto de este nuevo sistema operativo como es Windows Phone 8. Nosotros aquí desde la Fórmula Azul simplemente pues hacer un pequeño acercamiento, comentar algo que es una gran novedad evidentemente en cuanto a, a a tecnología y que no podíamos dejar de pasar por alto, pero pero bueno, lo dicho, si necesitáis eh más información tanto para el nuevo gadget como para el nuevo sistema operativo, un rápido una rápida búsqueda en cualquiera de los buscadores y y encontraréis todo lo que necesitáis. Bueno, pues eh, dicho que da Windows novedades, como novedades musicales está siendo uno de los está cada vez más presentes los medios sobre todo En muchos blogs y en muchas eh páginas web lo nuevo de Jon Talabot, este DJ eh este artista multimedia, no sé cómo catalogarle, eh bueno, pues que como decimos y permitidme la expresión, lo está petando, eh, ese disco titulado Fin, aunque escrito como con una especie de letra de estas griegas, bueno, pues eh está cosechando grandes críticas, está recibiendo grandes alabanzas y, y a nosotros nos parece que como novedad de este año y como disco, pues precisamente tan aclamado, pues nos venía al pelo para poner uno de sus temas para ilustrar estas novedades en cuanto a Windows Phone. Concretamente eh elegimos la canción Oro y Sangre, electrónica elegante, electrónica sossegada, Jon Talabot, lo el con su disco que está llamado a ser uno de los grandes triunfadores de este 2012. oro y sangre, John Talagot, atmosférico envolvente, realmente seductor el trabajo de este catalán, si no me equivoco ¿eh? creo que viene de la ciudad condal, este artista eh que bueno, pues que de, como decíamos está llamado a ser uno de los grandes triunfadores de este 2012 en lo que a música y en más concretamente en cuanto a música electrónica se refiere. Bueno, vamos eh ya poco a poco cerrando esta primera parte del programa, este GPS esta sección y como sabéis los ha sido, pues normalmente lo hacemos presentando la típica bitácora, el clásico blog, la la web habitual que os recomendamos encarecidamente que añadáis a vuestro los marcadores que añadáis a vuestro lector de RSS en definitiva que guardéis como oro en paño. En este caso, eh, la web elegida es de Borderline Music, eh, www.borderlinemusic.com. Una web eh en principio de noticias, es eh, la primera gran impresión a la que nos que que nos llevamos cuando accedemos a su web, noticias relacionadas evidentemente con la música, música independiente fundamentalmente. Pues bueno, si echáis un vistazo por ejemplo ahora mismo a su home, pues ahí aparecen le los con, verano de conciertos en el pueblo español de Barcelona, eh pósters promocionales originales de los Asimites en la en la Fnac, temas eh bueno, noticias sobre Russian Red, sobre las fechas del Primavera Sound, sobre festivales, bueno, etcétera, etcétera. Vale, o sea, tiene bastantes eh noticias. Luego tiene un amplio menú, eh bueno, pues vamos a decir en el que se va categorizando todo, pues esas últimas noticias, una sección dedicada a bandas, conciertos, festivales, cine y luego, bueno, eso, cuando ya he dicho cine, quiero decir que se abordan otras disciplinas, cine, literatura, teatro, etcétera, etcétera. Pero luego también nos llama la atención el hecho de que todavía en un menú superior pues cuenta con un un una sección llamada servicios en las que bueno, pues se eh, se ofrecen unos servicios de promo y de gabinete de prensa desde de Borderline Music, dirigido a grupos, discográficas, promotoras, managers o si simplemente nada, que si quieres eh por si quieres anunciar algo relacionado con la música y en esta sección, bueno, pues puedes encontrar diferentes paquetes y diferentes servicios que ofrece la gente de de Borderline Music, eh incluso también tiene una sección llamada Edita tu disco, en la que bueno, pues como su propio nombre indica, nos ofrece un pack básico para realizar CDs para realizar discos de tu banda eh y bueno, pues ahí vienen descritas también todas las características de este servicio. Eh, bueno, incluso cursos, ¿no? Eh, se ofrecen eh pues eh diferentes acciones formativas en las que, bueno, aquí yo creo que esto ya tiene que ver con una publicidad más pura y dura, porque bueno, no tiene que ver todo con la música, sino que aparecen diferentes eh, de diferentes disciplinas. Y bueno, pues que que poco más, eh, bueno, que poco más que no es mucho, que no es eh poco, mejor dicho. También existe una tienda online dentro de de borderlinemusic.com. Pues vamos a ver si os eh, puedo viendo en directo cuando le vi en su momento, bueno, pues sí, aquí está, ¿no? Pues las cuales pues puedes encontrar camisetas, puedes encontrar discos eh vinculados eso sí para adquirirlos desde Amazon. Bueno, en definitiva que The Borderline Music al final es un completo portal, eh es un completo una página web muy completa que como decimos sirve para estar informados eh diariamente y y bien, ¿no? Con bastante regularidad de las de la actualidad musical y también para bueno, pues para muchas de esas eh, de esos servicios que os comentaba un poco más. Diseño cuidado, eh la impresión que da desde luego es que aquí tiene bueno, pues un formato muy profesional eh he de reconocerlos, no se me quedan los nenes en que tampoco he investigado mucho alrededor de, de Borderline Music, pero ahora aquí haciendo un poquito este paseo que estamos haciendo, mmm, me atrevería a pensar que puede que haya algún gigante por ahí detrás, no sé, esa, eh me lleva a la sospecha ese enlace a la tienda de Amazon y tal. Puede que esté equivocado, pero bueno, la verdad es que eh es un espacio bastante con, con pinta muy profesional, bastante aséptico también, por qué no decirlo, y y bueno, eh en nuestro caso pues nosotros nos llega, ¿no? Estamos suscritos a al newsletter de The Borderline Music, con lo cual nos no suelen llegar muchas veces pues a, a la web de, bueno, igual correo de la furgoneta azul. pues nos llegan eh, diferentes informaciones en cuanto a eventos, en cuanto a bueno, a actividades y y, de, y diversas novedades en definitiva relacionadas con el mundo de la música. Me parece interesante desde un punto de vista, como decía, de mero espectador consumidor de información musical como también pues como veis si tienes una banda, si tienes un grupo, etcétera, etcétera. Yo de vosotros me lo apuntaba, le echaba un vistazo y a partir de ahí pues bueno, si os lo queréis guardar bien y si no también www.deborderlinemusic.com. Esta es la web que hemos elegido para para esta semana para presentar como cierre del GPS de esta primera sección del programa. Y entre los muchos contenidos que hemos encontrado eh rastreando o navegando a través de borderline music.com, pues nos hemos encontrado eh una crítica hacia el que también si antes decíamos que John Talabot eh venía a estar llamado como una de las grandes sorpresas o uno de los grandes triunfadores ya, aunque estemos a junio del año, sin duda a nivel nacional también encontró a Pegasus, una ese dúo eh también que mezcla pues la electrónica, el pop, el kraut rock, incluso algunos llegan a señalar, y que tiene temazos como este Brillar, que no es la primera vez que lo pinchamos aquí en la furgo, es eh, varias veces, pero es que ah, por lo menos a este que os habla es uno de los discos que también más le va entusiasmando de lo que llevamos de año. Pegasus Brillar, tema con el que despedimos el GPS inol que que posteriormente ya nos adentramos en el Blogan Roll.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 Bueno, Blog and Roll, la actualidad musical a golpe de blog. Cuando llegábamos, pues, 36 minutos más o menos de la tarde, cinco y media pasadas, ya vamos a, eh, encarando la recta final, atravesamos el ecuador del programa y nos vamos, pues, eh, a revisar un poquito algunas de las noticias que más nos han llamado atención de la blogosfera musical. Y me encanta, me encanta. Ya no tenemos que esperar a diciembre para empezar a hablar de listas. Eh, típico formato, típicas publicaciones. publicaciones que nos encantan y el que lo niegue miente. Eh pues bueno, las listas de lo mejor, de lo peor, de lo que queráis, pero bueno, las listas en definitiva en este caso de las de canciones, de canciones, de discos, eh, llegamos al Ecuador del año y mucha gente ya está empezando a a recapitular, ¿no? A ver qué es lo mejor, qué es lo peor de lo que llevamos del año musicalmente hablando. Bueno, pues hemos encontrado unas cuantas y de hecho a ellas queremos dedicar esta eh, esta primer esta primera entrada, vamos a decir, esta radio entrada Radio Post en el Blog Hanroll. Eh nos vamos, por ejemplo, hasta dosmagazin.es, el blog de nuestro amigo Asier, a quien desde aquí le mandamos un saludo y que y que nos nos sorprendió con eh, un listado llamado las 20 mejores canciones de los últimos nada más nada menos de 60 años. Eso sí, según la NM, la revista Britannica New Musical Express, que que además pues también está celebrando los 60 años en activo y y bueno, pues por ello pues ha, ha querido como regalo para sus lectores pues bueno, publicar las 20 mejores canciones de los últimos 60 años. Eh los leemos eh, más o menos cuáles son. Bueno, eh venga, por lo menos os vamos a decir las tres primeras porque tenemos un par de listas más que comentar. Eh las 20 mejores canciones, Joy Division, Love Will Tear Us Apart, Classy Kazoo Common People de Pulp, pues eh qué más decir, Heroes de David Bowie en tercera posición. Venga, las cinco primeras, Good Vibrations de los Beach Boys y Blue Monday de New Order. Pero bueno, ahí nos encontramos a gente como los Stone Roses, los Smiths, eh, los propios Oasis, los Beatles, The Cure, en definitiva. clásicos grandes y y bueno, pues eh canciones más que reconocibles, las 20 que han elegido la gente del NME Music Press. Si queréis leer la lista entera, eh bueno, pues buscáis eh las 20 mejores canciones de los últimos 60 años según la NME y lo buscáis en dotmagazine.es. Venga, nos vamos a por otra lista. Hemos dicho que traíamos dos más. Eh en este caso nos vamos hasta otro blog querido, concretamente paranoidandroids.net. Eh aquí nos encontramos eh la el titular la historia del pop español en 10 canciones. Bueno, pues eh en este caso eh, viene extraído o es pues, vamos a hacer una especie de traducción libre que han hecho la gente de Paranoid Androids de una noticia que sacaron en el prestigioso tabloide británico The Guardian y es que últimamente he dedicado varios artículos a la música de nuestro país dentro de su sección Sonidos de Europa y entre ellas pues bueno, pues he eh, hecho vamos a hacer una especie de perspectiva histórica de lo que de lo que es la música pop en España, pues a través de 10 canciones. Eh os comento cuáles son estas canciones, pues de nos vamos a extraño 66 con nada más sino es que un gigante como Rafael. Íamos, seguimos en el 68, Marisol, Corazón contento, pues otro clasicazo. Bueno, elegancia Janet, ¿por qué te vas? años 74. A las que ellos pega maoides Tema zo clásico también Horror en el hipermercado de nada años que el año 79, 3 años después Me calé en una fiesta Mecano año 82, La unión hombre lobo en París 1984, Salamandra de Miguel Bosé 1986, atención a, la, a los amantes del de la ruta del bacalao valenciano Chimo Bayo así me gusta a mí año 91 y entre lo más synthi que podemos encontrar ya en el 2004 La casa azul super guay, pues un tema que le, que han elegido la gente de The Guardian, ¿no? para hacer esta este recorrido histórico y ya en el 2004 7 espacio al hip hop con la mala Rodríguez y su tema Nanai. Bueno, pues esto es ese hay un formato lista las canciones con las que eh, según los eh, redactores de de Guardian, pues bueno, pues digamos describen la historia del pop español en 10 canciones. Y por último, y ahora sí, nos vamos al clasicazo, como os decía antes. Nos vamos hasta el blog de llamado Habla tu música, que como sabéis, porque ya lo comentamos, ya lo lo referenciamos aquí en la Fórmula Azul, pertenece al grupo o al diario 20 minutos y eh bueno, pues el pasado 22 de junio hicieron ya sus lista de mejores discos de 2012 en el periodo enero-junio, pues eh han elegido 20 trabajos Eh, en el 20 por ejemplo nos encontramos al de los Maccabees y su disco Given to the Wheel Cuchillo, Encanto, Best Coast, The Only Place Drive the Raver, bueno os voy a decir como antes, eh, si os parece los 5 primeros el resto lo podéis leer en Habla Tu Música blogs.venteminutos.es barra Habla Tu Música y ahí pues nada buscáis los mejores discos de 2012 en ese periodo, enero, junio venga, los 5 primeros, Al G and Awison Wave en el 5, en el 4, Howler Y su disco America Give Up, Santi Wall en el 3 con su trabajo Master of My Make Believe, Jap Androids, Celebration Rock en el segundo y en el primer eh, puesto como mejor disco de lo que llevamos de este periodo, de este primer semestre, vamos a decir, pues mira, aquí coincido mucho, eh, Diango Diango y su disco Diango Diango. A mí también es un disco que me ha gustado tanto y que me ha gustado mucho, que creo que también estará en nuestras listas de la Fórmula Azul y eh bueno, pues por ello que qué mejor que poner, digamos, lo que es el hit más reconocible de este trabajo, como es este, como es este, este que no me aparece y que me temo que ha habido un error. Y ya me pasó otra vez, con lo cual os pido disculpas si vamos a pinchar Default. Ya es la segunda vez que nos pasa y creo que es por un formato no adecuado al programa que usamos aquí en la furgoneta azul en BFM. Vaya por Dios, Default era el tema que íbamos a pinchar, si no lo conocéis, desde luego buscadlo porque es un verdadero trailazo y es eh pues bueno, sin duda alguna también para mí, en este caso me mojo una de las canciones del año en eh bueno, pues a nivel internacional. Bueno, tenemos más noticias, no os apuréis. Eh, vamos a continuar en el Lo han Roll, vamos a seguir hablando de música y vamos de nuevo con bueno, pues con dos eh con dos entradas, ¿no? Eh, una típica que podría que podría haber tenido su cavida en eh, en la primera parte del programa en el GPS y es que hay algunos que han creado un programa informático para componer la canción perfecta y encima lo han hecho basándose en Darwin, atención a la africada. Bueno, pues un equipo de científicos de Londres ha desarrollado un programa que permite componer canciones efectivas sin necesidad de un compositor. Eh el sistema se ha creado a partir de los gustos de 7.000 usuarios y y nada, pues que pues bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Crear la canción pop perfecta y que que no tiene por qué responder a la pasión en el alma, sino, como decimos, pues a los algoritmos, mediciones y a la teoría de la selección natural de Darwin. Al menos así lo considera un grupo de científicos del Imperial College de Londres, según publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Eh, los investigadores han trabajado en este modelo, eh los científicos creen eso sí que los cambios culturales evolucionan como las especies de Darwin, por lo tanto esto pues tiene mucha volatilidad. y bueno, pues que que puede, pues que ahí está, ¿no? que que se pueden encontrar eh se puede crear, dicen que se puede crear eh canciones perfectas a partir de un programa informático, no sé, eh, a mí me genera ciertas dudas, no sé a vosotros. Bueno, eh puesto a hablar de pro, de de canciones perfectas o hablar de yo casi casi en este caso me atrevería a decir de discos perfectos, pues que sepáis que esta semana se han cumplido nada más ni menos que 15 años de uno de los trabajos más importantes pues de las últimas décadas eh sobre todo de uno de los mejores discos de finales del siglo 20, como es el eh, OK Computer de Radiohead, 15 años ya de un trabajo histórico que reúne canciones perfectas del cual se han escrito ya ríos de bits en estos últimos días, gente que lo recordaba con muchos parabienes, otros que eran un poco más críticos, incluso si me permitís también Joaquín me sumaba vamos a decir a uh, no la parte crítica, pero sí a a pensar que bueno, pues qué sé, a lo de tristeza, no es ya lo de, de cierta angustia de ese teenage angst que dicen los británicos, pues que desprende eh lo que y okay computer, pues bueno, pues eh, no sé, como que a día de hoy lo escucho como con cierto, no sé, un uf, ¿no? Pero bueno, para mí también fue un disco muy importante. no auténtico un trabajo revolucionario, ¿no? que puso a Radiohead en la picota después de que muchos comparasen a la banda de Thom Yorke y compañía como los herederos de U2 con bueno, pues con aquel primer trabajo ese Pablo Honey, eh ese Creep como gran hit, ¿no? que les catapultó también a ser conocidos, con un segundo y notable y yo creo que en mi opinión infravalorado, segundo disco ese de Bends y y luego llegó, ¿no? pues digamos llegó la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina de los de Oxford, llegó el Bulman eh para muchos de Radiohead aunque yo creo que incluso a vez luego posteriormente muchos eh, creen que es superado por discos como Kid A, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Radiohead pues se eh, se unieron a la vanguardia y se convirtieron en verdaderas referencias. Por cierto, Radiohead que también han sido de actualidad esta semana porque han tenido que modificar, que no suspender en su totalidad, al menos eh, su gira europea por el desgraciado accidente en el que falleció uno de los técnicos en un concierto si no recuerdo mal ahora mismo en Toronto. Eh, afortunadamente para los que vamos a poder disfrutarle en el Monte Covetas dentro de nada, dentro de un par De semanas, pues eh George y compañía no han no han suspendido su cita en el Bilbao BBK Live. Bueno, pues 15 años del Eky Computer, eh no sabemos si ese programa que busca componer la canción pop perfecta se acercaría a a la Martianada que en su momento fue hace 15 años este disco este OK Computer y que tenía pues temas tan soberbios, emocionantes, no sé, eh casi casi que cualquier palabra es poca para definir lo que lo que fue este disco y canciones como este Paranoid Android, que está así, de nuevo mis disculpas por lo del fallo de default, nunca mejor dicho. Bueno, pues Paranoid Android Radiohead cumple años feliz a ese trabajo a ese OK Computer. Seguimos en la fórmula de azul sintiéndolo mucho por eh, York y compañía, que es que se nos echa el tiempo encima, eh, que estamos a poquito de acabar y nos gustaría, pues por lo menos en este caso, comentaros lo que dio de sí la semana en www.lafurbonetazul.com y hoy nos vamos en nuestra web hasta el día 20 de junio en el que os presentamos el vídeo de un nuevo tema del prolífico Antonio Luque, acá señor Chinarro nos presenta un nuevo vídeo concretamente extraído de su disco doble S menos samba y concretamente el tema es Hot Mothers Hot Mothers las novedades en forma de canción y en forma de vídeo Cat Power Sun eh será el título del nuevo trabajo de la estadounidense Chan Marshall. El 4 de septiembre verá a la luz este nuevo trabajo, su noveno disco y ya podemos escuchar degustar el la, lo que será uno de los temas que formarán parte de dicho álbum, se titula Rin y puedes ver y escucharlo desde lafuruenzul.com. Un día después, eh, nuestro compañero y amigo Hyde, pues eh con su neo, su galaguerismo, vamos, con Tumaz, pues nos presentó esto que estáis escuchando de fondo este Everybody's on the run, nuevo single de los Noel Galaggers High Flying Birds, nuevo tema extraído y con un vídeo dirigido por Mike Bruce protagonizado por la bellísima Misha Barton, que si sí que está conocida para los que no sepáis, porfa, una parte del reparto de la serie de OC Noel Gallagher's High Flying Birds este Everyone Everybody's on the run, que puedes ver también en lafuronetazul.com. Bueno, y los que nos conocéis ya sabéis que somos fans muy fans de nuestro festival favorito, como es el Brovision. Ya sabéis que este año se celebrará el fin del fin de semana del 30 de agosto y el 1 de septiembre y esta pasada semana nos presentaron nuevos nombres además de los ya anunciados. Los anunciados eran Lovebles, Genderink, No Communist Sironi, Corizons, el, el Columpio es El columpio asesino fue el fandango We Are Standard y esta semana tuvimos una nueva tanda de nombres entre los que destacan Grupo Desperto Sol y Nieve, Nudo Zurdo, Chinese Christmas Cards, los londinenses Tiger Cats y Pegasus. Celebrate es el primer single del The Origin of Love de Mika y podéis ver el vídeo de esta canción en lafurbonetazul.com del mismo modo que podéis ver el vídeo de lo nuevo de los Simian Mobile Disco Your Love Ain't Fair ese pertenece a ese trabajo que se presentó el pasado 14 de mayo en Patterns y podéis ver este single pues la verdad es que un vídeo que tampoco deje indiferente Your Love Ain't Fair en la furgoneta azul.com 10 de junio, hacíamos nos hacíamos eco de eso que se ha comentado antes, esa cancelación de parte de la gira europea de Radiohead, eh bueno, pues ante como decíamos la muerte del técnico de percusiones del grupo eh un grupo banda que está destrozada ante este lúctuoso suceso y por ello bueno, pues ha decidido suspender algunas de las citas que tenían previstas, como decimos, para los que vais a asistir al BBC Live Tranquilidad en Covetas estarán los de Oxford. El 25 de junio, quien si no, Krapolis sacó de nuevo el remolque a pasear, en este caso, bueno, pues para hacer un escaparate literario. en eh, Escabeladrid literario, pues que bueno, pues para estas fechas de veranito pues empieza a venir muy bien y ahí recomienda pues una serie de libros, concretamente, eh, esperad que os comente, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, ahí están entre otros, eh Codicia, lo nuevo de Alberto Vázquez Figueroa, Otra dimensión de Grace Morales, una del seudónimo de la escritora Gme que conocía sobre todo por su labor en el fanzín Mundo Bruto, La luz del Garnica de Baltasar del periodista Baltasar Magro y 19 cámaras de Jon Arrete. Mas eh continuamos ya aunque se nos haya acabado el tema de Noel Gallagher y compañía. Eh os dejamos un vídeo con un con el concierto que ofrecieron los valencianos la habitación roja en Radio 3 y os anunciamos también el eh, desembarco de nuevo de los estadounidenses Wilco el próximo 14 de octubre en Bilbao, concretamente en el Palacio Euskalduna. Entradas eh, no sé si están disponibles, pero los precios conocemos, eh, desde los 32 hasta los 100 €. Y otra noticia de estas curiosas, Rasia en Red que pone tem voz al tem en castellano para lo nuevo Disney, concretamente la nueva película de los estudios Pixar que llevará por título Indomable y en el que como decimos Pues Rocía en red pondrá voz al tema en castellano de esta película. Pues bueno, todo esto y mucho más es lo que, bueno, no sé si mucho más, pero bueno, al menos esto eso seguro es lo que escribimos en la furoneta azul en eh, bueno, pues en los pasados 7 días. Eh, como decimos, se nos echa el tiempo encima, tampoco vamos a andar, vamos a pequeño repasito número 1 de esta semana en www.bfmradio.pu .com concretamente en su sección BFM Hit se esa lista de canciones que se actualiza cada viernes, bueno, pues en este caso es Jack White, Jack White el que bueno, pues que fuera una de las partes de los White Stripes, pues alcanza el eh, puesto más alto gracias al tema 16 eh, Saltins de su disco Blonder Bass. Eh esto respecto al BFM Hit, pero como sabéis, bueno, pues interesantísimo el sorteo de abonos para con 10 bonos para el Bilbao el Cali 2012 que sigue vigente y bueno, bueno, pues luego toda la actualidad, mucha de la comentada, como por ejemplo esas cancelaciones de las que hablamos de Radiohead y luego también pues que hay jam colgadas muchas, pero que muchas entrevistas del desembarco de, nos, de nuestros compañeros de BFM en el pasado Axen Rock Festival, pues un montón de entrevistas que seguro que serán de vuestro agrado, pues yo que sé, de gente como Status Quo, unos míticos o o los My Morning Jacket en definitiva. Y bueno, y ahí también podréis consultar en www.bfmradio. con toda la programación, todos los contenidos eh que se dan en esta emisora de radio que acoge a la Furgoneta Azul y que una Furgoneta Azul que poco a poco ya va eriendo al garaje, se nos acaba del tiempo. La verdad es que voy a tener que empezar a tomarme muy, muy en serio esas críticas de Icen que son muy pesado, porque hoy es que no, no hemos podido pinchar dos temas, uno por problemas técnicos Y otro pues porque pues por qué no, vamos, directamente pues por qué no no ha dado tiempo. Y sin embargo, tenemos que meter ya la sintonía de finalización. Bueno, perdonad si es que soy muy pesado, si me estiendo mucho. En todo caso, trataremos de corregirlo. Supongo que lo diré todas las semanas y luego lo no hago. Bueno, lo dicho, nos escuchamos el próximo martes. Nos leemos en la red www.laformotafel.com en Twitter y en Facebook por ahí nos podrás encontrar. Un saludo பசன்